Tenemos que volver a los comandos celestiales. A la convicción absoluta de que Dios, eh, la Virgen y el pueblo van a permitir que podamos reconstruir un entramado social y político que finalmente pueda hacer retornar al país a sus mejores épocas. Tengo muy claro por qué me persiguen. No es nada nuevo. ¿no? En el peronismo me parece que la persecución eh, no hay nada nuevo, estamos acostumbrados a eso. Eso lejos de amedrentarnos o hacernos retroceder, nos hace mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Fíjense con esta cuestión de que son los padres de la modernidad, donde, donde le hablan los pibes de inteligencia artificial, y el otro día leía en la nación que una piba que vive en la boca tiene que ir a una fundación social, para poder aprender a manejar una computadora. En la época de nosotros, los antiguos, o los chorros, como mejor le gusta decir a ellos, los pies de la secundaria todos tenían una computadora. Eso es modernidad, eso es culo. Así que, que no nos a contar ninguna película. Están contándole a los argentinos una película que no existe y que además, eso sí que es ficción eh, pura.